alma ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a esta primera edición de esta nueva propuesta que les tenemos sobre la música afroamericana, la maravillosa música afroamericana traducida en blues, en jazz, en soul, en funk, en fin Y estamos acá obviamente con mis camaradas Leonard Selig y Billy Cheers para compartir una hora exquisita de grandes artistas Leonard, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien Y ahora para comenzar inmediatamente el programa vamos a irnos, tú, bien, vamos a irnos bien atrás vamos a, tú nos a traes algo de la, de la primera camada del jazz, así ¿no? así es, vamos a ir al año 1923 eh, la primera, según los registros la primera grabación eh, de jazz hecha por músicos negros y en un sello no particularmente eh, poderoso entonces se van a Richmond, Indiana eh, a diferencia de Chicago, que era donde se graba todo y graban Canal Street Blues que lo vamos a escuchar ahora ¿Quiénes son los músicos? ¿Quiénes están 1923, acá? Tema del el líder, el cornista King Oliver, eh, tenemos como segundo cornetista a Louis Armstrong y en el clarionete a Joni Dodds. Figuras empiternas del jazz, ¿no? Figuras empiternas del jazz. Y de la cual vamos a volver, porque vamos a escuchar dos temas de, de esta banda, del King Oliver, el jazz band. Tenemos un mini especial entonces de King <risa> Oliver acá en... ¿eh? Claro. Pero para esta primera vuelta tenemos, como digo, Canal Street Blues. Así que, que corra la aguja. Vamos. Vamos. Acabamos de escuchar fue entonces la que dio jazz band eh, Con Johnny Dodds al clarinete Y King Oliver en la corneta Ahora vamos a pasar al siguiente tema Para el que está mi amigo Arnold Lane Y se los va a presentar Bueno, eh, gracias Leonard Lo que vamos a escuchar ahora eh, Nos lleva al sur de Estados Unidos Al gran sello Stacks Uno los sellos piramidales de la música Soul Y vamos a escuchar unos, Los grandes exp exponentes del sello Stacks Ese gran dueto que fue Sam and Dave Particularmente una canción que es del año 68, que de quizás su mejor álbum, el, el tema es homónimo, la canción es Soul Men, esto es Stack Records en música soul, Sam Dave en Alma, su oryéctasis. Bueno, pasaba recién Sam and Dave con Soul Mane y ahora vamos a... Lo que está sonando en este momento es una mujer que tiene una capacidad de hechizar impresionante que yo a mí me hechizó en los dos o tres segundos que aparece en el documental Low Direction Home y Billie Shears nos va a hablar de ella Vamos a presentar esta noche a Odetta una cantante afroamericana que cultivaba el folk el folk seguramente aprendió de sus patrones, los campos, de herencia celta, irlandesa y que ella cultivaba con su tinte de blusero, y por eso crea un estilo tan peculiar. ¿Tú te acuerdas de esa escena en que golpea la guitarra? Sí. O sea, una voz eh, baja, eh, claro, telúrica. Como, como bien un corno. Claro, entonces vamos a escuchar a Odetta con un tema de un compilado que, que hace poco encontré. El tema se llama Wait for a Stranger y debe ser aproximadamente de los principios de los 60's por la sonoridad folk que ya que tiene. Escuchemos a Odetta entonces. escuchar Odetta a la que yo personalmente lo conocí en el documental de Bob Dylan y estoy recién empezando a, a cachar estos temas y bueno el un universo fascinante que o sea, te, te acordáis de Johnny Mitchell te acordáis un montón de cosas y bueno si eso ya es bueno la cosa suma y sigue así que lo vamos a dejar con Arnold que sí. tienes más cosas que ver ¿no? si sí, Leonard como dices tú ahora vamos a ir con Arnold que sí. más cosas que ver si sí, Leonard como dices tú ahora vamos a ir con algo tremendamente grande vamos con con el grande Wellington que en una reunión que tuvo con el con el otro par de colosos Charles Mingus y Max Roach el 60 en abril en Nueva York, se juntaron y editaron un disco, el disco se llama Money Jungle y de esa tremenda obra vamos a escuchar un tema que se llama Le Flute Africans. Pasó una tríada de músicos maravillosos, muy influyentes en el jazz. Tuvieron Duke Ellington, Mac Roach y Charles Mingus. Y nos vamos a quedar en el jazz. que bueno, la verdad. Pero vamos a retroceder, la verdad, casi 35 años aproximadamente. Incluso un poco más, ¿no es así, Leonard? No, vamos a llegar a 1923. De, de, de 61... 38 años. El, wow Qué cantidad de años. Y vamos a escuchar eh, nuevamente la banda King Oliver. Eh, creole Jazz Band con el tema Deeper Mouth Blues. Y antes de como Cuéntanos ya, un poco de la música de Kenny Oliver, más o menos que estilo a qué estilo se adscribe la corriente que no se al al hot jazz, básicamente, que viene de viene un poco de de, de marchas fúnebres, de, de estas bandas que salen que de Nueva Orleans. Claro, la Mardi Gras, te lo cuento. Entonces, un poco de, de tratar de condensar eso y y empezar a improvisar. Y bueno, de hecho, la mayoría de, de los músicos que se conocen de jazz eh, empiezan en la colita del la colita de los desfiles, eh, o sea, hasta los músicos profesionales y de la gente del pueblo que se va a agarrar su su trombón, su clarinete y, y la cuna del jazz está ahí en realidad, de los grandes instrumentistas. Uh -huh. Y por favor, y, y no por nada se llama Gino Oliver. ¿Por ¿Qué se llama Gino? Se llama Gino Oliver porque Gino Oliver era un, un gran líder, o sea, Yo, yo he escuchado leyendas de un líder un poco duro. No sé no sé cuál es tu, tu visión del tema. Pero de un gran un gran band líder que, que sabía reclutar... El título estos... de King el título que se da al, al yacero de cada generación. Y King Oliver segundo King la historia de, de... ¿Y después de? Woody Golden. Que lamentablemente él... No era ahora. No, no una nada. foto borrosa, creo sí, que sí. el padre de Donetista. <risa> yo yo escuchaba un... es el padre de Luisandro que sería el, el tercer El tercer King. Claro, Ese título no se lo dan a y no se lo dan a cualquiera, o sea, a en, presente, Oliver, en serio, transformado en King Oliver. Entonces vamos a ver con Dipper Mouth Blue. Lo que escuchamos entonces era Deeper Mouth Blues de King Oliver creó el Jazz Band y cuénteme ahora de qué se trata lo que viene. Vamos a cambiar totalmente de, de estilo, música negra también pero con más raíces centroamericanas, con toda esta generación de músicos que emigraron de Centroamérica hacia Nueva York y se generó esta mezcla entre latino, entre algo de jazz también y también los ritmos beat, entonces, se generó este estilo bailable que es el... El Boogaloo, que nos gusta harto... Sí, Para las es que... fiestas, Arnold, en realidad sí, sí. disfrutamos harto... Okay, aquí están... Rey Barreto, Barreto, claro... Un poco anteriores... Mungo, Mungo Santa, Santa María, María claro... Él y otros nombres, ¿eh? hay, hay otros nombre otro que no he escarbado todavía, pero a, a, aparte estos tres grandes, que parece que son los pero más reconocidos, lo hay me una me generación... Me... Que... Pero aquí, cacho que Will Go es una cruza más, porque como que mete... Pres... Eh, presume de alguna manera lo que va a en el funk, porque ya electrifica a la banda... Claro, eh, y, y, y tiene, tiene el sonido de macrobanda, así como 10 tipos percusiones, todo muy fino. Está mucho más vicular lo que hacía la Motown también en Detroit, evolucionar un poco hacia el funk, hacia cosas un poquito más grasosas. Porque Rey Barreto igual dentro de su disco y siendo un músico tradicional que lo escucharemos acá algún día su sí, sí. yo, el ácido, el ácido que en realidad y se pega un bolón fuera del estilo, o sea, exper experimenta claro. con el estilo ya a nivel sinfónico. Yo diría que Willy Bo es más un tradicional del Boogaloo, bailable, con buenos buenas melodías, buenos arreglos, con ritmo cadencioso, y que le dieron a esa música con carácter masivo en aquella época. Ahora lo rescatamos como música de arte, pero no hace tiempo que ha sido, no sé, pues una música, de, de música que, bailable. De, de, claro, claro. claro, de la que escuchan mm. los latinos del Bronx, claro. o, o, o los o, o cubanos de Miami, en fin. Vamos a escuchar a esta gran percusionista, sí. entonces, eh, Willy Bobo, con una canción específica de su disco, no, el disco 69 69 que nosotros tenemos algunos discos de ellos y, y yo conseguí hace como el más acabadito el más el más redondo y vamos a escuchar el primer tema del lado B Prophet of Fire Willie Bowen entonces acá en Alma Dor y bien, ahí pasaba entonces el gran Willy Bo y sus sonidos bailables de los de fines de los 60 y el Boogaloo ahora vamos a ir a escuchar eh, nuevamente eh, a, los, a los padres de, de, de la escena negra en el rock y en el blues como este gran exponente de los años 40 y 50 sí, claro, Amor. estamos estamos hablando de Elmore James un hombre vital en la escena de Chicago él grabó para el sello Chess como decía bien Billy entre los 40 y los 50 lo que vamos a escuchar ahora más precisamente una grabación del año 58 Elmore James, digámoslo, es influyente por ejemplo Muy fuertemente en Brian Jones ¿Ah? Incluso en las primeras eh, en las primeras Tocatas en vivo de los Rolling Stones Brian Jones se decía Se decía llamar a sí mismo Elmore Jones ¿Ah? pero Era una suerte de tributo A una figura que fue fundamental en, la, en el desarrollo, por ejemplo, de esta importante banda británica. Yo creo que para todo el rock eh, inglés, claro. Claro, para los cabros de 20 el años, blues. el, el Morgane, los grandes guitarristas, para ellos, como para el Clapton, para, para Jeff Baird Bair claro, y, y bueno, bueno, George Harrison, sí, Alexis Corner también. Y entonces ahí tenemos un, un músico fundacional de todos estos sí, todo esto es maestros, un padre. Absolutamente, claro. y por eso que lo hemos llamado Alma Subjectasis, porque necesitamos que él nos dé esa tremenda oratoria de blues. De una época más luminosa. ¿no? la fe no. en el poder eh, expiatorio de la música. Entonces nos quedamos con Elmore James y una canción que con el título lo hice todo, I was a fool, aquí en Alma Sur y Ectasis. Vamos con Blue de Chiquiá, boludo. Okay, terminamos ahí con un, grand, un tremendo prócer del blues de Chicago blues más carnoso y cáustico Elmore James tremendo músico muy influyente y nos vamos, volvemos al jazz Pero más el, tradicional ah, no, ¿sí? caustico aquí el, no, no lo sé caustico, eh, agrimónico, agrio, ácido ah ya, perfecto bien, bien, bien la nota semántica del, del programa y A nos vamos... podríamos dar una micro sección sección Las... <risas> reflexión semántica, reflexión semántica en claro, alma sudor y éctasis en y entonces Leonard nos presenta ahora algo bueno, vamos, nos vamos al jazz nuevamente, algo bastante tradicional que, no, que nos traes ahora, Leonard? vamos a presentar un, un tema eh, un estándar muy muy tocado por, por varios músicos eh, se llama China Boy eh, China Boy yo lo había escuchado antes eh, eh, con Paul Whiteman, con Big Spider-Baker en trompeta y no me había llamado demasiado atención Tu me contaba que lo no conocías. Versión, sí, de, de, me acuerdo del solo Jane Krupa, mm -hmm. que es Eddie Condon, and Stars, que tiene una vez junto a una playa de músico, pero después ya, yeah. como los viejos, lo hicieron tocar en los 60, toquen como tocan hace 80. Yeah. Se se juntaron una noche, todos se sentó en ella, y e hicieron esa versión de ese tema y fue con voz una solo gigantes. Sí. Yo un que, que, que porque es la música del año 20 pero tocado los viejos que ya escucharon todo lo otro ¿Ya? y le ponen algo, ¿no? ¿Y, con, y con un buen y con, buen sonido, con ya, con, todo con, con, todo con un buen puro, registro. Claro, pero hay de todas texturas, polifonía y los tipos hacen un solo y el que se destaca ahí es Jean-Claude en su última aparición en en en portfolio. Un entonces, algún día visitaremos Final. Un de batería de, que se ah, viene de, todo abajo. la versión de Eddie Konga Bueno, para este es pared. un tema efectivamente de mucho de mucho power y me imagino que por eso lo, lo eligió Cindy Bech, un un ex pianista que no pudo soportar la sentía que el pianista clar, le constreñía, no no le permitía soplar fuerte, hacer entonces Se pasó al saxo soprano y lo vamos a escuchar ahora en esa en ese ámbito en, en su eh, lado más furioso. Ese, ese saxo soprano, no es tan saxo, saxo soprano. Sí acuerdo como, que me había un clarinete. De, de metal, sí. que, que, todavía, que, está, que está en la transición hacia el instrumento que pues Kenny G va a hacer pedazo. El maestro sí. momento todavía tiene como, tiene como fuerza. Sávenos, Sávenos ese nombre, por favor. Pero música de bañera, va bien. De repente Kenny G. <risa> vamos con, vamos con... la furiosa. Vamos, sí, eh, 1940 eh, Cindy Bechet y un gran partner trompetista, Max Sparrow con China Boy. ¡Vamos! Tú la en realidad, hoy día vamos a escuchar a Nina Simone, es una gran músico afroamericana que cultivó el jazz y también el blues y el sol y la comedia y muchas cosas que le permitían sus grandes aptitudes como cantante, sobre todas las cosas, pianista, compositora y arregladora de clásicos de la música negra. Que le dieron una fuerza que hasta hace tiempo no, no tenía, y yo le daban un componente mucho más de vanguardia Nina, sí, sí, a la música sería, tradicional sería muy inter interesante si, si nuestros amigos pudieran descargar por ahí, encontrar una maravillosa actuación de Nina Simone en el festival de Montrose 76 en el Festival Inédit se dio como parte un documental. El documental no está interesante porque se pierde tiempo en, a, en algunas opiniones de un, de un locutor francés que es bastante empalagoso. Una retrospectiva es, eh, es, es Muy patético eso. Entonces, va, descarguense porque está disponible en DVD la versión íntegra del concierto de Ignacio Simone porque ahí la verdad que ella demuestra que es, sino una de las grandes intérpretes de la música afroamericana. La verdad, el testimonio que ella da también en términos intelectuales, musicales, letrísticos, eh, es portentoso, la verdad aparte ese el, siempre está con su, su cuento musical con el piano con la, la búsqueda de, de fundir nuevos estilos de la, del jazz fundirlos con el soul con el folk ...jugar con su voz, la expresividad de, de las atmósferas que crea... ...y es distinto en cada disco que hemos escuchado... ...algunas veces más blusero, otras veces más tradicional... ...pero siempre con una atmósfera que uno le dice... ...esto es Nina Simone, tiene un estilo muy muy peculiar... ...muy verdadero hacer las cosas... ...por eso que los años pasan y generación tras generación... ...la gente lo descubre y descubre un artista total... Además así. que digamos que el, el, el, el temario que y Iná Simón era amplísimo, o sea, el cancionero ella cubrió a los Beatles, hizo... Ejemplo, claro, todas las, y, y todas las canciones cobran una atmósfera distinta, distinta cuando ya... Distinta de su, voz, su, su claro. sus versiones. General. Aquí justamente vamos a escuchar una canción que proviene de una comedia musical, ella la descontextualiza y queda como una canción de protesta. <coughs> de la cultura negra y de reivindicación claro, de la negra civiles. que dice no tengo nada, no tengo esto, no tengo lo otro la, un vago tirado en la calle que no tiene amigos no tiene familia pero tiene algo, tiene se tiene ella misma tiene y, su alma, empieza a reivindicar su, espíritu, su, su, su raza, su pueblo y, y una canción que era mm -hmm. de una comida musical eh, media amarillenta en su contexto aquí pasa a ser una canción de protesta casi el, claro, en su fuerza vamos a escuchar entonces a Nina Simone uh -huh. con el tema En God's Love no, del 68 ah. Nina Simone no, no. ahí escuchando a Nina Simone con, con este gran clásico del año 68 uh -huh. y ahora pasamos a a nuevamente a recitar a un músico que yo creo que constantemente vamos a estar visitando por su gran productividad y por gran cantidad de obras maestras que ha generado desde que tenía 14 años en el mundo de la música, el gran Steve wonder que lo presenta esta noche, Arnold Lane, con alguna canción digamos, digamos desde los 11, la verdad en realidad, hace es, 11 es, años es, ya está es, es, grabando exactamente desde ahí, pero yo me acuerdo ahí recibiendo ya un Grammy o un Emmy no sé, a los 14 sí, años sí, sí, sí. con su armónica, cuando él era armoniquista cuando todavía sí. después fue cantante después compositor sí. y ahora autor de de una playa de discos en los 70 que son impresionantes Si, sí, yo creo que eh, Stevie Wonder se inscribe en ese en esa lista de los grandes reinventores del soul, a principios de los, de los, fines de los 60 a principios de los 70, está ahí con Curtis Mayfield, con Isaac Hayes eh, la verdad es que él tomó el soul lo emparentó con el funk, con el pop experimentó en varios discos, en, en una cantidad de discos estupendo y vamos a rescatar un tema de uno de sus álbumes más famosos, claramente, uno de los más conocidos que es el Talking Book del año 72 su segundo gran disco después de Music of My Mind vamos a escuchar un tema que se llama Tuesday Heartbreak, que la verdad es que aquí se ve un, un Steve Wonder mucho más empoderado. Arnold, eh, yo sí, también sí. quería destacar de su aporte al mundo de, de la música, no solo, aparte de lo que todo lo que tú dijiste, sí. es eh, la calidad de la grabación, de, de la búsqueda de un sonido nuevo, creo que sus discos de los 60 ya empiezan a, a premisar como sonido que va los 70 y los 70 ya tiene un sonido perfilado porque tú sabes también es productor de casi todos sus discos y todo. casi toca todos los instrumentos todo, casi, claro. un baterías, es un genio que, que, que, que inventó un sonido <coughs> nuevo que se va a poder la onda, música disco para adelante claro si uno escucha con atención el Talking Book uno puede encontrar inclusive cosas que va a utilizar después Michael Jackson en su cara solista en Off The Wall o en Thriller no, están el, ahí él abrió una brecha que nos claro. inventó un camino, que, que que, un camino de no sé sensación. si lo inventó pero sí puso la dinamita claro. pa, para hacer el llevando llevando solo un sonido totalmente sofisticado y moderno. Entonces vamos a escuchar de Stevie Wonder porque la verdad nos parece necesario hacerlo Tuesday Heartbreak Tuesday Heartbreak Seems <coughs> to be unfair Cause you say That found a man Tuesday Tuesday break on Guess you just don't care Cause you found you and I Estamos ahí con Stevie Wonder, de una de sus obras maestras, el Talking Book, con Tuesday Heartbreak. Y vamos de nuevo a irnos a la época más primigenia del jazz, con obviamente el, el gran versado en esto, que es Leonard Selig. Vamos a eh, escuchar eh, una grabación hecha en Nueva York, en 1900, 1940, donde Sidney M. se... Arma por tercera es un, un grupo que que solía solía al cual solía volver que se llama de New Orleans Fit Warmers. Eh, pero iban cambiando, iban cambiando trompetistas, iba, iban mutándose más o menos, pero la alineación se mantenía. Entonces vamos a escuchar ahora Cheeky and Bracket. Igual es un hot jazz, algo con la influencia del sonido de los años 40, más tirada para un salón de baile, va? Tiene ese cuatro todavía sí. pero lo que me interesa es que todavía suena a fresca añeja es rico eso claro. no pasa el sonido todavía más pulido de los 50 sino que todavía se genera ese como lo-fi de cero que, que, que yo creo las últimas grabaciones son de esa, más o menos, de esa sí, época después ya empezaba un high-proma claro. otro sonido con la imaginación de algunas cosas ahí pero aquí este sonido se mantiene como arcaico como y se nota a esos riesgos de otra generación con esa fuerza, esa batería me gusta esa ser, energía, en este medio en particular claro, me gusta esa batería y de que está, que eso está en los punk que está en, no sé, en los frenados de Radiohead, que está en la violeta de repente también una, una, una, una actitud, actitud ruda, claro, es una, fuerza, una sí. fuerza que la generación, y estos tipos lo dejaron así en, en su época un, un hot jazz más maduro exactamente, de 1940 Check and Break de New la Orleans, Orleans Fit Warmer gran con el gran Cindy Bichette veríamos entonces de los New Orleans Fit Warmers y vamos a escuchar ahora una presentación en vivo o me equivoco? Sí, esto Billy es una toma en vivo, ¿no? En vivo. Es una toma claro, en vivo, en vivo. Que, que según lo que entendemos porque ahí tenemos ahí alguna unos sí, diferentes sí, ¿sí? disensiones. Seguro que yo sé esto, esto es una toma que es adscrita a Ziggy Leslie, una actuación del alrededor de 53 o 54 en París. Él ya se había establecido en París para esa época. Y aquí está con una banda que incluso incluye a algunos amigos, a músicos franceses. Según Nos nosotros ya sí, habíamos comentado de la necesidad de muchos músicos de emigrar a París uh -huh. para poder tocar. Ustedes saben, muchos de nuestros músicos eran heroinómanos y ellos le enchecaron una, una tarjetita. Una credencial de cabaret. La, una credencial que les indicaba cuántas veces los pillaban y cuando completan cuatro ya no podían tocar más durante un año. Claro. Y eso, ahí pasaba un amigo y eso provocaba que muchos músicos no podían tocar en Estados Unidos porque ya había completado toda la cartilla y pues que que por años. Así que se la necesidad de partir y emigrar a París. Y esos viajes fueron interesantes porque nos trajeron los yaceros de todo el mundo intelectual de París, que fue muy rico para ellos también. Hay un puso. aspecto que también es un poquito más romántico y dice que, que la verdad que en, en ellos les costaba bastante encontrar público en Estados Unidos y tocar en condiciones que no eran las más óptimas. Y la verdad en, en París y en Francia y en Europa en general había una recepción maravillosa con la cultura afroamericana y el jazz. Sidney Bichet lo vivió, inclusive fue como uno de sí, los primeros adelantados por Louis atrás. Armstrong que tenía, a París. tenía una tienda para pa planchar ropa y incluso en París es principalmente que los interesistas no que tocaban que en clubes sino que tocaban en teatro, teatro, o sea, no, había, una, teatro. había un público potentísimo sí, una bueno, anécdota de Sineviché en Rusia ¿Mm? que viaja por toda Rusia y Alemania y en Alemania este tipo hizo una versión de Trestan y Solda de Wagner y algunos críticos lo transformaron en, en ídolo y en otros en en un, un <risa> fanador claro, de, de, de año 17 se está hablando de un pionero y donde los europeos captaban mejor la esencia de esta música que, que lo mismo claro, bueno y es una, es una situación que está reflejada en la película Verde de Clint Eastwood. Sí, Charly claro, hay unas secuencias que... Están un anfiteatro tocando... Bueno, está en tema y están en un anfiteatro. Y al final y incluso recibe una rosa, el público el, le lanza no, una rosa al escenario. Y se pone sí, un pétalo, sí, y, y se pone yeah. un pétalo contra el suelo. Claro. Y, y sus amigos luego le dicen que atacaba, que atacaba en París, allá en Estados Unidos y nada. Pero en general ellos no grabaron tanto allá, las grabaciones quizás son siempre van a ser las más famosas las de Estados Unidos previó una extensa gira en en en, en en en Francia, en Italia también. Hay unas grabaciones interesantísimas de Cliffol Brown en París, no sé sí, si eh, Hay unas una gran, una grandes grabaciones que de las cuales es propietario Leonard. Y que, que, que las vas a, a traer prontamente. Sí, sí está que la, en París se sueltan más, eh, como Elis Dorfy sí, sí. en los 60 con su disco más exploratorio. El, eh, como allá se atreven a experimentar más su, Claro, es que hay un contexto que es mucho ¿no? más eh, amable y afable para ellos. Vamos a hablar a vivo ah, que se enfrentan dice sí, sí, totalmente a, sí. a, a hablando de a pan. capa puesta esto es eh, dice Irispito ¿tú, tú tienes el tema ah, Dice Irispico el tema de Ham donde viene un solo vocal ahí muy entretenido muy para que sienten ustedes como esa con también con ese estilo de música delirada, estos son sus solos de rock. <risa> solo de rock claro. cantante, que se me fue el nombre en este momento porque sé que es un cantante muy importante que sí, este, sí. Esta, esta no es. ¿Ah, no, estoy, no es que está cantando, no, yeah. es un cantante que miren la improvisación de esa noche, no sé el nombre. Vez, el, el, bueno, jam, y, y, no, y antes y antes de eso, ¿sí? yo creo que ya empezamos con esto terminamos el programa empezamos Bien, a despedirnos en el otro eh, programa de larga duración y sí. producir sí, sí. el especial trató a la tendencia todo en todo lo que rodea y todo lo que atraviesa la música faltaron, americana Brasil, faltaba, no Brasil, okay, okay, okay, también, también, y la que ahora nada como tienda si se sabe y todo el trato porque eso a ver, va a bueno. sonar acá sí. así que bueno le damos un gran abrazo y lo esperamos en la próxima edición de alguna de nuestros programas nuestras franquicias son ahora Esperamos que sean joven, de nuestros. Sí, Sigan siendo de vuestro agrado. Me despido a nombrarnos Lein. Leonard, si tú puedes decir algo para cerrar. Eh, muchas gracias por escucharnos y... Buena suerte. Ok, entonces un abrazo y nos quedamos con The Hump. This is the SP. Alma's World Un abrazo, que estén bien. flyer of a eyes for me for me sleep cool and spill poverty poverty pop go the motor cycle poverty poverty pop go the motor poverty poverty poverty pop go prap da u p p write p write my p p wee damp damp da ba ba ba da da da da da abudu e e ju be ru vida sababi from abadi barabu sai sabara dam sabo dum ju re re boli please ba abudu e abudu barade please e sawo bla bla bla alma, sudor y éxtasis.